Dentro de dos horas y media aproximadamente eh, echará a rodar el balón en lo que va a ser la 36ª edición de la maratón de Fútbol Sala de Ubrique, una competición que va a arrancar, en este caso los primeros partidos que se van a disputar, desde luego ya comienzan o comenzarán a ser eh, partidos de mucho interés en lo deportivo. En el pabellón se van a medir estudiantes, eh, vigente campeón profesional, ...de Liga, del trofeo Ignacio Peralta... ...y de la y del trofeo de la Peña Sevillista... ...frente a Zulema... ...en el pabellón polideportivo municipal... ...y el vigente campeón de la Maratón... ...el equipo que defiende el título... ...el Pinturas Féficé de que... debuta también a las 8 en la cancha... ...ante el Malaca Café y Copas... ...serán los primeros... ...de los 51 partidos que se van a disputar... ...desde las 8 de la tarde de hoy... ...hasta las 3 de la mañana del domingo eh, del sábado al domingo la final en principio comenzaría a eso de las dos si no hay grandes eh, retrasos. Eh, es la principal novedad que nos trae que nos trae esta edición de una maratón de fútbol sala en la que finalmente van a competir un total de 24 equipos, un número más reducido que en años anteriores, por lo que la organización, el Comité Local de Fútbol Sala, ha optado por reducir el formato de la Maratón de Fútbol Sala, que ya saben que en los últimos años la eh, su finalísima a las 12 del mediodía del domingo. Pues unas cuantas horas antes se va a disputar en esta ocasión. Una medida que parece, eh, o por lo que pudimos o tantear, en el día de ayer muy bien acogida por los distintos eh, equipos todos consideran que es innecesario alargarla eh, con horas de descanso y lo suyo es pues como ocurre en otras maratones que se disputan eh, por, bueno, por nuestra provincia incluso por provincias cercanas es eh, bueno que se dispute la final. Eh, cuando tenga que llegar cuando llegue su momento y no poner horas de descanso ni tampoco parar la competición para que se reinicie al día siguiente eh, parece ser que esta medida sobre todo lo que va a permitir es que un mayor de público asistan un mayor número de públicos de, de aficionados asistan a la, a la finalísima no como en los últimos años lo que se había reducido también el número o, o la asistencia a, a esta final Bueno, todo lo vamos a comprobar a lo largo de este próximo fin de semana. ¿Qué equipos eh, se consideran que aspiran, en este caso, a pelear por el título? Obviamente el principal favorito es el Pinturas Fefi, que de qué? Pero ya nos comentaban ayer que el equipo llega quizás algo mermado por las bajas y las dudas de muchos de sus jugadores. Pero suponemos que eh, cuando llegue el, el momento, pues todos estarán disponibles ...para su técnico, para Salva Villalba... ...en cuanto a estudiantes, sin duda... ...otro de los eternos favoritos, de hecho... ...ha disputado las tres últimas finales de maratón... ...y este año, como hemos comentado antes... ...lo ha ganado todo... ...ha ganado la Liga, el trofeo de la Peña Sevillista... ...y el trofeo Ignacio Peralta... ...por lo tanto, le queda solo la maratón para cerrar ese eh, círculo perfecto de lo que ha sido la temporada 2017-2018. Hay otro, hay que sumar revolución, el equipo con más títulos en su haber, el don de fútbol sala y el Zulema, ya que son los equipos ...que más eh, rendimiento han dado... ...en lo que ha sido la temporada... ...en la competición eh, liguera... ...sobre todo cuidado al don de Fútbol Sala... ...porque eh, último en los últimos años... ...está demostrando también... ...un nivel muy alto... ...en este en esta maratón... ...ya se ha colado en varias finales... ...e incluso ha llegado a ganar una... ...así que... Eh, ...por lo tanto habrá que estar muy atento... ...al equipo cortesano... ...que como decimos en 2015 dio la campanada... ...y se llevó la maratón precisamente... ...ante estudiantes... Eh, ...en cuanto a lo que es el palmarés... ...de, de esta maratón de fútbol sala... ...como saben... Eh, ...lo dominan dos equipos... Eh, ...Revolución... ...y el desaparecido ya Don O'Don... ...ambos con cinco títulos... ...en su haber... ...la diferencia es que Revolución los consiguió... ...de forma consecutiva... ...mientras que el equipo del Don O'Don... ...consiguió su primera maratón en el año 1989... ...y su última... ...en el 2002... ...por lo tanto... ...hay ahí pues eh, unos cuantos añitos eh, unos c 14 años en los que consiguió pues en este caso cinco títulos de maratón tras ellos estudiantes y marca 91 con cuatro títulos cada uno en eh, caso del marca tres consecutivos eh, con dos, con tres títulos tenemos al que de qué y con dos al, al Celtí, al atlético celtí o al club deportivo dellí de los años 80 no el que Eh, ...bueno, que estuvo también en estos últimos años... ...que fue, digamos, nombre, como, como coger prestado el nombre... De, ...de un equipo que no tenía nada que ver con, el, con aquel. Pues, eh, como decimos, ese es el palmarés de, de un torneo... ...que sin duda es el más prestigioso del fútbol sala local... ...por la expectación que ha levantado siempre... ...por la dificultad y la dureza... ...por el atractivo de su formato... ...pues por todas esas cosas... Y ya para terminar con este avance, comentar también eh, la configuración de los grupos, el grupo A, sin duda, el más... Eh, el grupo de la muerte, podríamos decir, con, eh, pues en este caso, eh, tres equipos candidatos a conseguir el, el título de campeón, con el Estudiantes, con el Zulema y con el Pinturas Fefi qué? Eh, además del malaca café y copas que a todas vistas parece que va a ser eh, la víctima una víctima de los otros equipos en esta en esta fase de grupos los dos primeros de cada grupo pasan a octavos de final de los seis grupos que componen esta fase de grupos y los cuatro mejores terceros así que bueno se pueden dar muchas combinaciones se vuelve digamos ese eh, formato tradicional sin cabezas de serie lo que no sabemos si con menos partido con menos fase Eh, en este caso, se puede especular un poco y jugar a intentar evitar los eh, cruces fuertes. Eso, pues, en unos momentos segundo instantes, los vamos a aclarar con alguien que eh, sabe mucho de, de esto. Además de lo que es el fútbol sala en el que nos vamos a centrar eh, en los próximos minutos, eh, en el programa de hoy, también quisiéramos comentar alguna noticia. ...alguna cuestión como por ejemplo... ...ese vigésimo cuarto torneo internacional... ...de fútbol sala también... ...de Luarca en el que participa el equipo cadete... ...del Club Deportivo del Bosque... ...hoy comenzaba y bueno vamos a ver... ...si el próximo lunes ya tenemos una otra buena noticia... ...en el que eh, podamos eh, comentar que... ...el conjunto del Bosque ha completado una gran actuación... ...vamos a ver porque es un equipo muy bueno... ...un equipo eh, muy competitivo que ha demostrado lo que vale y lo que puede hacer tanto aquí como en, eh, en Fútbol Sala nos referimos como en Fútbol 7 y en Fútbol 11 y eh, vamos a ver que es capaz de traerse de tierras asturianas el papel que van a realizar los chicos que sobre todo esperemos que disfruten ¿no? de una oportunidad como esta como ya le ocurrió a Lubrique eh, Fútbol Sala Senior y también ya el Patronato Municipal de Deportes se ha publicado ...el calendario de la liga de verano de baloncesto en la que van a participar finalmente un total de seis equipos y que va a arrancar este próximo martes a las 8 de la tarde se van a jugar los martes y jueves eh, tres partidos en cada cada jornada de 8 a 10 a las 8 a las 9 y a las 10 serán los horarios de los partidos que se van a jugar en una pista lateral se va a jugar martes y jueves 3 y 5 de julio la siguiente semana 10 eh, y, y 12 de julio y la siguiente semana 17 ya el jueves eh, 19 se disputarían las semifinales el martes eh, 24 las eh, finales de consolación y el martes y el jueves perdón 26 la finalísima de esta liga de, de verano decir que el club senderismo los tres caminos organiza hoy una ruta nocturna de unos 10 kilómetros... por el entorno natural de, de Ubrique y que este domingo la Asociación Ciclista de Ubrique organiza la decimosegunda ruta de convivencia entre los ciclistas ubriqueños con el recorrido Ubrique-Algar, Puerto de Galicia y Ubrique, de 80 kilómetros. Salida 8 de la mañana desde la Plaza de la Estrella. Y también comentar que este lunes arranca la Alps Epic, que es la prueba de ciclismo por montaña que se desarrolla en los Alpes franceses, franceses donde va a participar el lubriqueño Jorge López Janeiro, junto con Manuel Rojo, formando parte del equipo Simisur Experience Epic. Pues de estas cuestiones vamos a o va a bersar nuestro programa de hoy. Como siempre vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Autoescuela Celia cumple 20 años.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 Viernes 31 de agosto a las 10 y media de la noche en la plaza de Toros de Urique. Entradas a la venta en la oficina de turismo y en Ticketmaster. 20 euros grada y 25 en ruedo. No te pierdas la gira Summer Club 18 de Antonio Orozco. Viernes 31 de agosto en la plaza de Toros de Urique, Antonio Orozco en concierto. ...organiza Ayuntamiento de Ubrique... ...la Plaza de torres de Ubrique acoge este sábado... ...la celebración del gran Prix... ...a partir de las 7 de la tarde... ...seis equipos de las principales peñas... ...y asociaciones taurinas de la Sierra... ...se enfrentan en esta competición... ...donde se contará con la suelta de dos vaquillas... ...las entradas se encuentran a la venta... ...en la oficina de turismo... ...además los socios deben acudir a Barcañizo donde disfrutarán de grandes descuentos gran Prix, este sábado 30 de junio en la Plaza de Toros organiza Viento Bravo y la Asociación Peña Toro del Cayumbo patrocina la delegación de fiestas del Ayuntamiento de Brique Sábado 7 de julio, en la Plaza de torres de Urique, participa en el Zarpa Festival. La Asociación Zarpitas organiza un festival de música en defensa de los derechos de los animales. Se contará con la participación de José de Lola. ...Rumpa Canalla... ...Fede y la Banda Florido... ...Descaro... ...Dors Esprimi... ...Ex Experience... ...y el Grupo de Danza del Vientre... ...las entradas a un precio de dos euros... ...se pueden conseguir en la Oficina Municipal de Turismo... ...y en el Ambigu... ...acude al Zarpas Festival... ...y baila por los derechos de los animales... ...organiza la Asociación Zarpitas... ...colabora la Delegación de Medio Ambiente... ...del Ayuntamiento de Urique... Nuestro departamento de publicidad nos pasa el siguiente comunicado. Las excursiones a la playa, organizadas por don José Muñoz de la Plaza Acapulco, ahora bajo nueva dirección de Federico López, con domicilio en Avenida Manuel de Falla 16, 3D. Todos los sábados, excursiones a la playa, comenzamos este próximo sábado 30 de junio a la playa de Cádiz. Para más información y reservas, Federico López, en el teléfono 655-630. 30 71 95 Ubricar en calle Ingeniero Juan Romero Carrasco Número 8 Venta de motos y taller propio En Ubricar te ofrecemos la moto que estás buscando De las mejores marcas Honda, Yamaha, Dailin, Suzuki, Peugeot Ahora en oferta Motorilla Rom 125 centímetros cúbicos Por 1.395 euros Dailin S16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 Sábado 30 de junio, final del trigésimo concurso de arte flamenco... ...Ciudad de Ubrique. A partir de las diez y media, en el 10 es maestro Francisco Fatou... ...con la actuación de los finalistas al cante... ...Juan Berrocal, José de la Mena y Antonio Ortega. Y al baile, las finalistas Cristina Pardo, Antonio Corral e Inma López. Precio de la entrada, tres euros. A la venta, la oficina de turismo. Organiza la peña flamenca de Ubrique... Patrocina Ayuntamiento de Ubrique, Área de Cultura. Colabora Manuel Pérez Trastoy y Radio Ubrique. y 46 minutos de la tarde, vamos a quedarnos ya con lo que va a ser la última hora del gran evento del fin de semana, el gran evento que va a cerrar la temporada deportiva 2017-2018, no solo en lo relativo al fútbol sala, sino en general eh, en lo relativo al deporte, porque como saben tradicionalmente, pues con este último evento ya casi que se pone el cierre por parte no solo de nosotros, sino también de las instituciones, eh, lo que ha sido la temporada 2017-2018. Como todos los años, vamos a quedarnos con el día antes, con el repaso, el balance, la última hora, lo, la información necesaria para entender esta maratón con el presidente del comité local de Fútbol Sala, que este año lo tenemos a otro lado del teléfono. Dani, buenas tardes. Daniel Villanueva. Buenas tardes, Jesús. Aquí estamos, como decimos, en esas horas previas a, al comienzo de lo que va a ser la 36ª edición de la Maratón de Fútbol sala Y supongo que todo listo y preparado, ¿no? ¿Cómo se presenta esta edición de los cambios, podríamos decir? Pues, hombre, viendo el sorteo parece que presenta un, un buen cartel, pero vamos a ver cómo se transcurre el campeonato, ¿no? antes de, de entrar Dani en lo que va a ser eh, esta maratón eh, quisiéramos comentar contigo, bueno, aprovechar lo que ha sido el gran acontecimiento de, o la gran noticia ¿no? de, la de, de lo que ha sido esta semana, del fin de semana pasado que fue esa conquista del, del título de la Copa de España bueno, de la Copa Nacional, mejor dicho de, de clubes por parte del ubrique Fútbol Sala un gran desenlace el que tuvo esta Copa Nacional de, de Culleredo Y no sé si tú te esperabas algo así. No, no, la verdad que yo no, no me esperaba. Yo sabía que podían hacer un gran papel, pero a, a tanto no. Conforme iban pasando las horas, porque ya ves, fue prácticamente en un día y medio, uh -huh. pues ibas viendo que iban saltando un escalón más, un escalón más, hasta llegar al último escalón. Y... Y poniendo un, un broche de oro al campeonato con una remontada a, un, a uno de los equipos que era el favorito. ¿no? Además, tú estuviste siguiendo todos los pasos de, de Lubrique, ¿no? Estuviste al tanto de todo desde el primer partido. Estuve pegado al móvil durante todo el fin de semana. Al principio mediante WhatsApp o llamada y ya después como todo, todo el mundo que quiso verlo eh, por las redes sociales. Uh -huh. dani es, es evidente pero por qué crees que, que ha merecido la pena el esfuerzo de, de participar en esta copa nacional digamos tú como promotor porque recordemos que esa plaza eh, la obtuvo eh, el Ubrique fútbol sala tras ganar ese campeonato de andalucía eh, y que bueno pues en parte era el, el equipo que representaba el comité local de fútbol sala no claro sí sí la verdad que nada es que nada para Poner un poco en en todo lo harto al pueblo y, y para reconocer que el fútbol sale aquí mmm, hay buenos jugadores, ¿no? Uh -huh. eh, eso también es evidente, ¿no? Que, que la verdad es que eh, se desplazó un muy buen equipo hasta la tierra gallega, ¿no? Digo, hombre, prácticamente la base del que quedó campeón de Andalucía, aceptando a, a un jugador que no pudo ir entre otros. Ajá. Uh -huh para bueno, que el esfuerzo que hicieron los chavales, pues al final acabó con un buen sabor de boca que obtuvo obtuvo su premio ese ese esfuerzo eh, bueno recuerdo otros años Dani, cuando teníamos el, el equipo de provinciales no participando en el provincial bueno que, que prácticamente era muchos de estos componentes estaban en ese equipo eh, sabíamos que teníamos buen equipo ¿no? que tenía que había un buen sí, conjunto sí. Pero, hombre, eh, aparte de los provinciales, no se esperaba mucho más de ellos, ¿no? No, claro, es que también en esos mismos provinciales dábamos siempre la cara, pero no se veía que había un poquito de diferencia sobre los equipos de la Bahía con respecto a, a los de la Sierra, ¿no? Y en este caso nosotros. ¿no? Uh -huh. Y con los diferentes campeonatos, pues, se ha visto la, la mejoría que, que hemos obtenido. ¿no? Uh -huh. Bueno, comentábamos precisamente que qué curioso que, eh, digamos, en esta época en la que parece que el, que el fútbol sea local está en, en, en horas bajas, es cuando ha conseguido, digamos, eh, su techo, ¿no?, lograr un, un campeonato de carácter nacional. Claro, eh, el punto más claro que hay en ese aspecto es el compromiso de ese grupo de jugadores, ¿no? Mm. Quizás en una temporada Liga Regular, pues los equipos costan de muchos jugadores y cuesta hacer, hacer un, un equipo base, ¿no?, de siete o ocho jugadores cuando los equipos tienen veinte. Eh, con respecto al trabajo, con respecto a también a la falta de compromiso de, de algunos jugadores. ¿no? Uh -huh. Eso precisamente, el, el hecho de que eh, la Maratón de Fútbol Sala se vaya a desarrollar en, en apenas dos días, es lo que la hace tan atractiva, porque ahí ahí sí se cuentan con todas las plantillas eh, a tope y con todos sus jugadores disponibles. De ahí, digamos que la Maratón de Fútbol Sala guste tanta gente, ¿no? Claro, es el trofeo, yo creo, más importante a nivel local, tanto en el Fútbol Sala como en cualquier otro deporte local. Uh -huh. Bueno, Dani, lo más destacado, sin duda, para esta edición, las novedades que presenta en cuanto al número de equipos. ...y al, al formato que se ha adoptado este año, ¿no han dado el visto bueno... ...la mayoría de los equipos, ¿están de acuerdo? Sí, la verdad que ha sido aceptado, ¿no? Porque muchas veces los anteriores maratones mmm, quizás se, se alargaba mucho en el tiempo... ...y, y los equipos así más fuertes mmm, no lo notaban tanto... ...pero los equipos más, más flojos, de nivel medio pues cuando llegan a una ronda final, ya a las ronda finales están muy cansados, ¿no? Y en líneas generales, como decimos, ¿todos han dado su aprobación o ha habido algún equipo que prefería el formato antiguo? Pues la verdad es que no no ha habido ningún equipo que haya dicho que prefería el, el formato antiguo. Además que con el número de equipos que había... Eh, Prácticamente el formato era ese. No había no había otra opción, claro. Uh -huh. eh, sobre todo me comentan que bueno el, el tema de la final a esas dos de la mañana quizás se eh, pueda atraer más aficionados que cuando se hacía a las 12 del mediodía del domingo, ¿no? Claro, ten en cuenta que el sábado es cuando empezaban las rondas finales en las anteriores ediciones y es cuando empezaba... El principio es, es, es bueno, ¿no? Porque uh -huh. siempre el viernes, el primer día, por la noche, ahí están todos los equipos y hay una gran afluencia de público. Y en este caso, pues siendo la final a la hora que es, pues prácticamente el sábado por la tarde ya empezará la gente a, a ver el, el partido y una cosa que con el tiempo que hace la gente suele irse fuera, ¿no? a pasar el día y a la vuelta pues tienen las la rondas finales. Yo creo que espero uh -huh. que, que va a ser un, un éxito este formato. Y ahora por, por los propios equipos que, no, que nos comentaban a nosotros que, bueno, de esta manera se tiene todo el domingo para descansar también, ¿no? Claro, y tiene el sábado para disfrutar, ¿no? Uh -huh. Quizás por la noche, aunque estés más cansado, pero ya tienes el domingo para descansar. En el otro caso terminaba el domingo al mediodía y cuando te venía a dar cuenta ya ya era lunes y tenías que ir a, a trabajar. Uh -huh. Si sí, el cuerpo aguantaba hasta hasta ese sí. momento. Dani, pros y contras de lo de que la maratón dure 31 horas. Eh, el bueno, lo bueno pues lo que estamos comentando. Eh, comentando Las contras eh, en comparación en comparación con el otro formato, ¿para ti cuáles son? Pues mira, pros hay mucho porque ya te digo, los equipos con el formato anterior Eh, los equipos que quedaban primero de grupo pasaban, a priori esos equipos que quedan primero de grupo eran los más fuertes y después cogían a otro equipo en el cual ya había jugado una ronda anterior y el equipo favorito había descansado, entonces cuando ese equipo cogía al, al equipo de menor calidad pues eh, tenía la, las dos bases el cansancio a su favor y el, y el ser el mejor equipo, no tener más calidad más fresco Y Contra, pues, que dura, que dura menos, ¿no? Pero uh -huh. para que alargar una cosa que se le puede dar un, una buena salida con este tipo de horario. Uh -huh. Ayer comentaba yo que, bueno, en, en los últimos años, en muchas finales, eh, se han visto mmm, finales algo descafeinadas, ¿no? Porque, claro, llegaban, había alguna sorpresa, eh, llegaban a las finales, a la final, un equipo muy superior, sobre todo físicamente, al, al otro que llegaba muy reventado. Eh, ¿Tú crees que eh, poniendo esa final a las dos de la mañana se consigue al menos, eh, o casi se asegura que los equipos vayan a llegar un poco más frescos? Um, prácticamente se quitan solamente un partido, ¿no? Sí, pero eh, em, em, me refiero, ahí está la duda, porque... Claro, eh, el número de partidos casi que son los mismos, ¿no? Pero no es lo mismo jugarlo en un margen de casi 40 y tantas horas que, que menos, ¿no? Eh, no sé, algunos dicen que incluso es preferible jugarlo todo del tirón a jugar, descansar, jugar, descansar, jugar, descansar, ¿no? Sí. Tú ten en cuenta que cuando un equipo tiene más descanso, los músculos se contraen. ¿no? Exactamente. Y los más continuos, pues hay cansancio, ¿no? Pero no es no es tanto como cuando el músculo descansa un poco. Uh -huh. Por eso te digo que posiblemente eh, los dos equipos que lleguen a la final quizás estén mm, no más frescos, pero eh, quizás no mm, no tan extenuados, ¿no?, como se puede llegar al mediodía del domingo. Claro, no, sí, sí. La verdad que ya te digo que eh, de jornada a jornada van a pasar menos horas de descanso Por el número de grupos pero y, pa, al ser más continuo lo, los equipos yo creo que aunque lleguen cansados porque un, cualquier equipo que juegue siete partidos en prácticamente eh, 32 horas pues lo va a notar ¿no? pero si antes en, en dos días eh, sacaban fuerza de plaqueza pues en uno van a estar más más fresco Uh -huh. Dani, ¿tú crees que se podía haber incluso terminado antes? Mm, yo creo que no porque le tienes que dar un poquito de descanso a los equipos y, y si lo pones en, en las tres pistas pues prácticamente descansan dos horas de partido a partido entonces eso creo que sería excesivo yo creo que en dos pistas está bien ¿no? Uh -huh. ¿Van a haber horas de descanso en, entre fase y fase en las que no se dispuye ningún partido? Solamente una en la de final de la primera fase a los cruces. Uh -huh. Porque era necesario tanto para los posibles retrasos como para sacar los mejores terceros. ¿no? Uh -huh. Entonces no lo puedes hacer de tirón porque no vas a saber cuál es el mejor tercero hasta prácticamente final de... De, de la primera fase uh -huh. Vamos, que era un tiempo que requería precisamente la, la, la, el comité, ¿no? para ese papel burocrático, más que nada Ya, sí, porque mmm, quedando tres jornadas tú ya vas a saber más o menos quién va a ir a un lado quién va a ir a otro quién va a ser el mejor tercero quién va y para, como tú has dicho sacar primero las hastas sacar los cuadrantes y mmm, Ver los equipos, lo que sí que es que los equipos que hacen terceros van a tener que estar eh, al tanto de, de todo. Uh -huh. El único hándicap que se puede ver es que el mejor tercero sea el del grupo último, ¿no? Y prácticamente tenga dos horas de descanso, pero eso es una cosa que está estipulado desde antes de comenzar, ¿no? Que puede pasar, ¿no? Uh -huh. ¿Te, te, ¿Te preocupa de alguna manera ya metidos en, la, en las eliminatorias en los retrasos que se puedan acumular? No, porque ahí ya prácticamente no hay retraso, es como en una liga, eh, en una hora te da tiempo a terminar, ten en cuenta que son 20 y 20 más tres parados, que puede haber cuatro tiempos muertos, son 50, eh, 10 minutos de retraso es muy complicado, a no ser que haya un incidente. Uh -huh. o, ¿O penaltis? Hombre, si hay penaltis, sí, pero... Ya te digo esto va en función si por ejemplo un equipo juega los octavos de fina, los cuartos de final a las nueve de la noche del sábado si hayido penalti tienen otras y tiene que empezar a las nueve y cuartos pues no pasa nada porque después hay otra otra hora de descanso uh -huh. que, que es la a la, la final, final. Uh -huh. eh, dani cómo se encuentran las dos instalaciones que vaya a usar en esta en esta maratón pues la verdad que bien ¿no? Eh, han estado limpiando la pista de fuera no se ha requerido la, lo que siempre se había eso, no que es pintarla, porque frenaría mucho y ahora mismo la pista está bien. Antes, con el campo de fútbol de arena, pues Mucha Arena iba a parar a, a la pista y es lo que hacía que resbalara tanto. Ahora uh -huh. no, no hay ese problema. mhm. Uh -huh. Eh, ¿qué montaje vaya a realizar? Me refiero, ya están esas carpas que llevan ahí algunos más de un mes instaladas, digamos que va a servir para dar sombra a los, a los aficionados que vayan a ver el, eh, los partidos en la cancha, pero aparte de eso, vaya a instalar más infraestructura por allí? Pues va a estar lo de bioreciclaje, va a estar la ambulancia, va a estar... No, aparte de eso me refiero, gradas, arcos... Eh... No, las gradas las que hay montadas ya y... Uh -huh. Y esas gradas, pues, para pa rondas finales, de semifinales y ya últimos cuartos, pues, pasarán adentro, cuando ya empiecen a, a desalojar lo que es la, la cancha exterior, ¿no? ¿Hay algo preparado? Antes nos comentaba que va a haber una hora ahí entre las semifinales y la final. ¿Tenéis algo preparado para, para ese tiempo? Pues estamos pensando algo, de sortear algún tipo de premio. Ajá. Uh -huh. Eh, pero a, a nivel de los niños no y sortear una una camisetas o o unos unos balones para para que los niños de, de menor edad mm, además de disfrutar del del campeón del campeonato se lleven un premio a casa mhm o ¿no? uh -huh. bueno, para los niños pequeños también es una maratón pero maratón me refiero a, al tema de aguantar hasta esas horas no Sí, bueno, claro, pero eh en las épocas que estamos ya están de vacaciones y a Clark le gusta, yo creo que, que irá. Otra mm. cosa y mm, no no puede no no puedo hacer, ¿no? Mm. Pues no lo voy a sortear a a mitad de maratón, ya sortear no, Claro, la, claro, claro. En la mm -hmm. final. Mm -hmm. Dani, ¿qué servicios, ya que lo comentaba antes, qué servicios fitosanitarios vais a tener durante estos días de cara a, lo, a los jugadores? Pues vamos a tener una ambulancia en la que va un enfermero y un técnico sanitario uh -huh. eh, y vamos a tener ¿Va a estar allí la ambulancia durante todo, toda la maratón? Toda la maratón, uh -huh. desde las 8 de la tarde hasta las 2 de la mañana ¿Y uh -huh. ¿Y qué más? Eh, el Oficio que va a estar a partir de, de cuartos de final a partir de agosto para descargar a, a los que lleguen a, más o menos a los, oso, a, los a los últimos equipos uh -huh. porque antes va a estar ahí el enfermero y, y el técnico para para atender cualquier cualquier cosa que le pase a cualquier jugador uh -huh. oye Dani, un tema que hemos comentado muchas veces muy recurrente que es el tema de los seguros Eh, supongo que tras el intento de hace años de, de bueno que los jugadores tuvieran un seguro de accidente ¿no? para eh, para que les cubriera durante la maratón eh, visto que no tuvo tan buena acogida supongo que este año nada de, nada de nada no no ni, ni lo ofrecido vamos viendo mm. cómo han ido los, los pagos que que están todavía ahí algunos equipos pendiente hasta esta última hora pues pues ofrecer eso y si no ante esos 3 euros le, le causaba demasiado pudor pagarlo, pues imagínate ahora, ¿no? Uh -huh. A otros equipos que no que no lo que no tengan ese problema. ¿no? Uh -huh. ¿Os ha costado este año poner al día los clubes en, en lo económico? Sí, sí, como todos los años. Uh -huh. Pero este año más que ninguno o qué? No, igual que otro año. Uh -huh. Simplemente igual. Era, hombre, el año pasado fue mejor, pero que los equipos lo dejan y lo dejan y uno es un poquito flexible por intentar, pero esa flexibilidad pues se vuelve en contra. Uh -huh. Parece que no funciona, ¿no? Que va. Uh -huh. Bueno, más asuntos. Seguridad y tráfico. ¿Hay calles cortadas y zonas de aparcamiento habilitadas? Sí sí estará cortada la lo que es la la entrada por la calle sol y y viene el pabellón no colintando con la calle fernando bavilán y la policía pues estará dando paseo por allí durante las noches más que nada y a, a la llamada de cualquier asunto que haya que hacerle. Mm -hmm. ¿Te preocupa de alguna manera el ambiente que pueda haber en las digamos en esos últimos partidos pues ya siendo altas horas de la madrugada ¿O pues, no? la verdad que no, no, me, no me preocupa el, el tema ese porque cuando ha había alguien que ya es armado un poquito el taco <risa> es incontrolable en el sentido de que siempre la han armado los mismo y cualquier persona con todo de frente no no hace un, una locura. ¿no? Uh -huh. Vamos, que si tú dices que son los mismos, da igual que sean las la, una de la mañana, que sean las 5 de la tarde. ¿no? Las 5 de la tarde. Uh -huh. Eso es algo que me te Bueno, Dani, pues si te parece bien, eh, vamos a quedarnos ya con el análisis, análisis deportivo, que es lo, una de las cosas que más nos gusta eh, hacer contigo. Eh, y en este caso... Eh, porque se puede analizar en profundidad eh, lo que es la configuración de los cuadros, ya estuvimos hablando de ellos el día del sorteo, pero bueno ahora ya se eh, hemos tenido más margen de tiempo para para estudiarlo. Y bueno eh, ¿está la cosa repartida o no? Sí, eh, la verdad que eh, hay dos o tres grupos que, que están que, que son más fuertes, vamos, que que otro y, y la verdad que Eso es lo que va a ser más atractiva la, la primera fase ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eh, Hay dos cuadros Como siempre eh, ¿Hay alguno que tú veas que sea más complicado que el otro? Eh, el, el cuadro de arriba uh -huh. A priori es más com, es más complicado Digamos pero, el de Cuando dices el de arriba te refieres a los grupos A, B y C ¿no? Ahí está Eh, pero la cosa, como como en, en anteriores ediciones sí se podían evitar, pues a partir de la tercera jornada habrá que, que tener en cuenta por las posibles triquiñuelas, ¿no? Para ir a un lado o irse a otro del grupo, ya que siendo tercero te vas a un lado, lo que sí van a tener más ventaja son los últimos grupos que los primeros, ¿no? pero los primeros prácticamente no van a saber hasta hasta cuando ya haya transcurrido el tercer grupo eh, cómo puede ser. ¿no? Claro, porque el hecho de que este año también se ha acabado con los cabezas de serie, que era una manera eh, más la fase, digamos, esa de repesca, eh, esa que terminaba después de la fase de grupo, era una manera de acabar con algo que, que ha preocupado siempre al, al comité, ¿no? El, el, esa triquiñuela, esa picaresca, para, bueno, si me dejo perder, voy de tercero o voy de segundo, tengo el cuadro más fácil, eh, ¿te preocupa este año esa cuestión o no? Sí me preocupa, ¿no? Pero ya te digo que vamos a estar mmm, controlándolo. Sí, pero ¿qué, qué, podéis hacer? ¿qué podéis hacer vosotros? Hombre, si, si, pues, si viendo es, los si partidos... Se, si se da un caso de ese, de, ese, de esas características. Viendo los partidos, pues se puede llegar a, a quitarle punto o a expulsar al equipo, ¿no? no algo que no, bueno, que no se ha hecho hasta ahora y que también es difícil demostrarlo no claro, hombre eh, es difícil de demostrarlo pero si tú estás viendo el partido no es tan complicado demostrarlo uh -huh. si no lo ves, sí es difícil, pero si lo estás viendo, sí, sí tú, pues, serán muchos los partidos que tengáis que ver eh, sobre todo en, la, en lo que tú dices la última no, no, no, jornada nada. en la última jornada de la fase de, eh, de grupos, porque la cuestión de los terceros Eh, también es eh, difícil, por lo que tú comentas, porque bueno, según los grupos hasta... no, por más que nada los terceros mmm, en este caso perdona eso el... uh -huh. no es el problema, porque los terceros no van a poder jugar excepto los últimos, no a uh -huh. dónde van sí sí sí, pero el segundo. Si va a otro lado del grupo sí porque el eh, segundo si va a otro lado un segundo puede ir a otro lado un segundo puede ir a la otra parte del cuadro ¿no? ah, está. Uh -huh. y dependiendo de los resultados que se den pero bueno estamos hablando antes que eh, eso sobre todo partiría en principio o, o, o uno puede pensar ¿no? que puede partir del, del grupo de arriba no del cuadro de arriba que haya interés uh -huh. y en ahí. concreto pues del grupo a no en todo caso Ay, pero el grupo A es el que menos opción tiene, uh -huh. como como ya sabe, uh -huh. por lo que he dicho antes, ¿no? porque ellos van a terminar mucho antes y se pueden estar arriesgando a a jugar con fuego ¿no? y después irse a la calle, porque uh -huh. todos los terceros. Ahora, el segundo sí puede ir a otro lado, pero el segundo se va a tener que ganar quedar segundo, ¿no? Sí, parece que si no no va a pasar. Lo que parece difícil que estando estudiante Zulema eh, estando estudiante Zulema y Pintura Fefique de que eh, alguno puede especular con el hecho de ser segundo, ¿no? Me pues, refiero claro, porque, porque se se puede arriesgar incluso a quedarse fuera. En... Ahí está. Mhm. Uh -huh. La verdad que, bueno, todas estas triquiñuelas tienen tienen su riesgo. Lo hemos claro, visto muchas si queda veces que quedar segundo y, y después pasa lo que sea y, y quedas tercero, pues ya tienes que estar mirando los lo diferentes grupos, ¿no? Uh -huh. A no sé qué, hombre, que un tercero con, con cuatro puntos prácticamente está pasado, pues de 4 puntos, de 4 de 6 grupos. 4 pasan con cuatro puntos prácticamente está que pasas de, de ronda, ¿no? Uh -huh. Entonces, Pero... si, si en alguno de los duelos directos hay algún empate y como todo hace, eh, prevé, eh, se deshacen de, de Malacayuno, uh -huh. pues el grupo pasará, pasaría en los tres, ¿no? Uh -huh. Bueno, ya decimos, cuando hablamos de chanchullos de, de este tipo de este estilo, eh, la mayoría de ellos siempre salen mal, ¿eh? Sí, sí, no. Eso, además que ha habido gente que... Yo me había ido para el otro lado y después a las primeras de cambio la han exado. Uh -huh. Y uh -huh. todo el camino que tenían previsto, pues no se, no se ha visto cumplido, ¿no? Uh -huh. Yo, hombre, veo lo mejor como en el deporte lo que premia es ganar, ¿no? Pues los equipos deben de ir a ganar. Hombre, bueno, y el que llega a la final va a tener que enfrentarse a algún gordo seguro antes de... No, como de... va el cuadro eh, te vas a tener que enfrentar eh, va a haber tres o cuatro equipos fuertes por calado. Uh -huh. Sí, sí, sí. Vamos, que se van a tener que, que enfrentar eh, eh, entre ellos y, y bueno, pues eh, en este caso eh, lo mejor es no especular, ¿no? No especular si no ir a ganar todos los partidos, además debe de primar la deportividad, como bien como bien comentas, y eso seguramente es lo que vamos a ver en esta en esta maratón. Eh, aparte de eso, interesantísimo como hemos, como estamos hablando lo que son eh, los equipos en el grupo A, la situación que, que hay en ese grupo A y en el grupo E, en el grupo E también vemos eh, que hay equipos como el Oasis, eh casi semifinalista en las últimas ediciones, el Porti, la Revolución, el Atlético Futsal, eh ¿Hay la posibilidad de que algún equipo fuerte se quede fuera en, en una primera fase de grupos? Existe, por tal como está configurado los grupos, y, y eso es, le, le mete más mordiente no a, a a la maratón desde desde el primer minuto, prácticamente. Sí, eh, con los cabezas de serie prácticamente los grupos no es que estuvieran decididos antes de jugarlo, pero tenía mucha opción de quién iba a ser primero y los demás iban a jugarse los, el segundo puesto, ¿no? Sí. Uh -huh que era el que daba acceso, hmm. bueno, el segundo y el tercero que le daban acceso a jugar la previa esa, sí, la sí, previa sí. antes de los cruces ya definitivos. Digamos es esa especie de repesca ¿no? que, que que se ha hecho en los dos últimos años. Eh, Dani, entre las hipótesis y, la, y las cábalas que, que nos podamos hacer, eh, ¿cuáles serán a priori sobre el papel, viendo los cuadros? ¿Cuáles podrían ser las semifinales más factibles por, por esa lógica del, del nombre, simplemente? Hombre, eh, la verdad que no, no es... Este año no he hecho el posible cuadro, porque mm. es que no he tenido tiempo. Pero viendo los equipos, pues... Eh, estudiante y qué de qué. Y dónde... Con otro otro equipo, ¿no? Ya puede ser Zulema si pasa al otro lado, eh, Estorgar... Mmm, Eh, equipos que van de tapados no que hay equipos uh -huh. jóvenes que que tienen un buen equipo y y pueden dar un poquito un poquito de guerra ¿no? para ti qué equipo es el gran favorito para mí estudiantes y que de queden y quizás pondría un poquito por delante a a estudiantes ya que con respecto al campeonato que hubo la semana pasada. Uh -huh. Los jugadores están más cansados y el número de jugadores que aportaban a ese equipo era mayor y como ha ido la temporada, eh, daría un pelín de, de más favorito estudiante Pero como en estos torneos no es quién sea el más favorito, porque igual que te digo que el más favorito, te digo que el... El equipo más fuerte que veo yo es el, es el que de qué, ¿no? Por nombre de uh -huh. los jugadores. Uh -huh. y, y nos hablaba de esa incógnita de los equipos jóvenes, ¿no? Que, que bueno, todos los años podemos eh, apreciar y se suele dar alguna sorpresa protagonizada por equipo no, equipos jóvenes con los que nadie cuenta y que luego se, se muestran pues muy competitivos en este formato y, sobre todo, eh, muy concienciados, ¿no? Muy, muy concentrados, muy implicados en, en la competición. Sí. Uh -huh. Ahí, ahí están esos equipos como puede ser eh, la Escuela, el, el Brille, el, el Wax, la Escuela decir la Wax. Son tres equipos que compiten muy bien en estos campeonatos. Y con suerte en los sorteos y algún equipo de los de arriba... Le, le pueden hacer sombra. Lo que sí es normal que cuando esos equipos ya llegan a, a, a cuartos o a semis, el, el nivel baja un montón. El desgaste, ¿no? Más que nada. Ahí está. Uh -huh. Además, son jugadores que no saben Do dosificarse. dosificarse. Uh -huh. sí, sí, sí, van sí. a muerte todos los partidos, también porque ellos, si no van a muerte, no, no pasan con esa facilidad que puede pasar otro equipo. La Estamos en la primera parte un estudiante un quede que con un equipo medio a lo mejor van 3-4-0 y bajan el nivel o 3-0 y ya van un poquito al nivel. Si uh -huh. no uno aprietan un poquito. Ellos para ganar el partido tienen que estar desde principio a fin al 100%. Están motivados, que es lo que le uh -huh. le, le, le ayuda, ¿no? a, a, a ser tan competitivo. ¿Cuáles son para ti los partidos más destacados que podamos ver en la primera fase? Pues uno nada más Oye. uno el primero, ¿no? El primero con el que va a arrancar la maratón. ¿Sí? estudiante su lema eh, que de que estudiante que de que tu donde donde gestoargar eh, después hay un grupo que en donde están gallery Guas y briley que también se van a ver partidos muy muy igualados y, y en el y en el grupo de gestorgar y donde también hay otro equipo que, que les va a hacer sudar un poco. Uh -huh. Ahora mismo te lo voy a decir. Porque sí. Porque tengo aquí el, el papel. Fran Generali. ¿Será? Fran Generali. Y... JS Obrí, que es el grupo FS. Está formado ah, sí. por esos equipo uh -huh. Sí, sí. Y después en el, en el grupo E, eh, es un, un grupo bastante igualado, ¿no? como a así y Porti, revolución y el atlético futsal que a, a los dos primeros partidos van a van a dar mucha guerra uh -huh. eh, para ir finalizando dani con cuántos árbitros y mesas vaya a contar en esta maratón pues cuatro árbitros y ocho mesas uh -huh para dos instalaciones para dos partidos pues se irán intercambiando esos cuatro sí, árbitros un descanso de tres horas uh -huh. que también se pegan su, su buena paliza también hay que tenerlo sí. en cuenta los mesas ahí y, y los árbitros sí. y, y Dani, cuántas personas formáis parte del comité durante este fin de semana sí. los que vaya a estar pendiente de los que vaya Ay, pues, estamos tres, tres personas hay que dos personas que me están ayudando que, en, es poco tiempo que me puedan ayudar, pues va a ser muy gratificante. Uh -huh. Y luego, lo que sí me espera es una maratón bastante m mmm, movilita. Porque prácticamente pocas horas de descanso. ¿Por qué? Cuéntanos, cuéntanos. No, porque movilita. al haber tan poco descanso tienes que sacar los grupos ah, claro. cada vez que mm. salga la primera y algún partido que otro que también quitaré para que descansen un poquillo los, los árbitros uh -huh. vamos que eh, en ese sentido, claro, al estar todo más más concentrado, más eh, en menos hora, pues eh, tampoco a claro, oh, nivel de, de, de árbitro pues ha bajado uh -huh. en el sentido de que antes se contaba con 6 o 7 uh -huh. y ahora pues con solo 4 bueno uh -huh. Bueno, ¿y, ¿y cómo actuáis? ¿Dani, si ocurrieran incidentes, sanciones, etcétera? eso ¿Qué manera tenéis de actuar? Porque es casi inmediata, ¿no? En, en el, claro, inmediato. Eso, tal como termine en cada jornada, hombre, si es dos amarillas, pues no, no, le, no le presta atención en el sentido de que el jugador sabe que cumple un partido. Pero si es una roja con un atenuante, pues, de del tirón al terminar la jornada se saca eh, el cartel con la sanción. Uh -huh. Esperemos que no haya que que recurrir que, esos casos. que recurrir a ello esperemos que sí. Y ya para despedirnos Dani, eh un llamamiento a la deportividad y al comportamiento cívico tanto de jugadores como de aficionados para como este de aficionado, fin de semana. Claro, claro. Sí, eso que disfruten de de la maratón, del campeonato y que Esto es un deporte hay que disfrutarlo saber ganar, saber perder y y ser deportivo no normalmente en el campo pues puede haber algunos roces, pero de ahí a, a sacarlos fuera del campo pues ya sobra. Uh -huh. Pues nada Dani, pues lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias como todos los años por eh, ponernos al día, por darnos esta última hora de la maratón. Insistimos pues prácticamente queda una hora y media, poco más de una hora y media para que eches a rodar el, el balón. Supongo que ya mismo estarás tú allí por allá, por la zona del dice, perdón, por no haber podido asistir a, ahí, que no me ha gustado, pero No las pasa nada. No pasa nada. Dado... No pasa nada, Dani, no te preocupes, ya será para el año que viene. Se me hace raro, porque todos los años, cuando no lo hacíamos aquí, lo hacíamos en el pabellón. Cuando, eh, bueno, nuestro horario era diferente también, el horario de, de, de nuestro programa, y bueno, pues eh, casi que era terminar el programa y empezar ya la maratón y ya se veía ambientillo, aunque los últimos años estuvimos los dos más solos por allí, ¿eh? Y, y, la gente más reacia más reacia a acercarse antes de la, de la maratón y bueno, por eso volvimos al, al, al estudio, que Dani que mucha suerte y que bueno, que te sea leve todo este fin de semana y que disfrutes ¿no? de, de una a nueva ver, edición de la maratón ya la semana que viene contaremos contigo también para para que nos cuentes lo que ha dado de sí, ese análisis como que hacemos todos los años eh, en general de lo que ha sido la, la maratón Dani, muchas gracias Venga, Dani. un abrazo, hasta Venga. luego Adiós. When you're 23 minutos de la tarde. Vamos a quedarnos con los de los partidos que nos van a acompañar en esta eh, primera, primera fase. ...y son los siguientes, eh, destacar que en el... ...bueno, hay dos, dos instalaciones, dos escenarios... ...el pabellón polideportivo municipal y la cancha exterior... ...nos vamos a quedar primero con los horarios del pabellón... ...y después con los de la cancha exterior para no liarnos mucho, ¿no? Eh, hoy a las 8 de la tarde en el pabellón, estudiantes Zulema... ...a las 9 la Lupe Kebab, la escuela Café Copas... ...a las 10 Autoscuela, la Sierra Guás, Ubricar Motos... ...a las 11 Inter Delian, Autoservicios La Plaza... A las doce, Oasis Lounge, Atlético Futsal. A la una, donde Fútbol Sala, Gesto, Algar. A las dos, Zulema, Malaca, Café y Copas. A las tres, La Espuela, Café y Copas, Impala, 1987. A las cuatro, Ubricar Motos, de Gallery, Panteras. A las cinco, Autoservicio, en La Plaza, Mafre, Bankia. A las seis, Atlético Futsal, Portis, Construcciones, Hermano, Viruez, Oliva. A las 7, Gestualgar, JSA, Ubrique. A las 8, Zulema, Pinturas, Fefi, Quedeque, a las 8 de la mañana. A las 9, La escuela Café y Copas, LCR. A las 10, Ubricar, Motos, brile 1979. A las 11, Autosevicio en la Plaza, Club Deportivo Celta. A las 12 del mediodía, Atlético futsal Revolución. Y a las 1 de la tarde, gesto algar Fran Generali. Nos vamos con la cancha exterior. Hoy viernes, 8 de la tarde, Malaca, Café Copas, pintura Fefi. ¿Qué de qué? A las nueve, Impala 1987 o la LCR. A las diez, de Gallery Panteras, Brille 1979. A las once, eh, Mafre Bankia, Club Deportivo Celtas. A las doce, Porti Construcciones, Hermano Viruez, Olivia, Revolución. A la una, eh, JSA, Ubrique, Frank Generali. A las dos, uno de los partidos más atractivos de, de esta primera fase, Pinturas, Fefi, ¿Qué de qué? Estudiantes. A las tres, LCR, La Lupe Quebaq. A las cuatro, Brille 1979, Autoscuela La Sierra Guas. A las 5 de la mañana, Club Deportivo Celtas, Inter de A las seis, Revolución Oasis Lounge. A las siete, Fran Generali, Don de Fútbol Sala. A las 8 Estudiantes, malaca café y Copas. A las nueve, La Lupe Kebab, Impala 1987. Eh, a las 10 Autoscuela La Sierra Guas de Galerí Panteras. A las 11 Inter Leán, Mafre Bankia. A las 12, Oasis Lounge, Portico y Construcciones en Manovir de Zoliva. Y a la 1, donde Fútbol Sala, js Ubrique. Habrá, como nos ha comentado antes Dani, una hora de descanso y los octavos de final que arrancarán a las 3 de la tarde. A las 3, a las 4, a las 5 y a las 6 se disputarán los 8 partidos. Tanto cuatro de ellos en el pabellón y otros cuatro en la cancha exterior. Los cuartos de final comenzarán a las 7 de la tarde. Ya serán partidos que se jugarán exclusivamente en el pabellón polideportivo municipal a las 7, a las 8, a las 9 y a las 10. A las 11 comienzará, o se disputará mejor dicho, eh, la primera de las semifinales y a las 12 la segunda, la gran final programada para las 2 de la mañana. Recordamos los grupos, eh, cómo están compuestos eh, los grupos que eh, conforman esta 36ª edición de la Maratón Local de Fútbol Sala. Recuerden que son 24 equipos repartidos en esta fase de grupos, en seis grupos de cuatro. Y son los siguientes. Grupo eh, A, Estudiantes Zulema, Maraca, Café y Copas, Pintura Cefique de Qué. Grupo B, La Lupe Kebab, La Espuela, Café Copa, Copas, Impala 1987 y LCR. Grupo C, autoescuela de la Sierra Aguas, Ubricar Motos, The Gallery Panteras, Ibril de 1979. Grupo D, eh, Inter de Lian, Autoservicio en la Plaza, Maffre y Club Deportivo Celta. Grupo E, Oasis Lounge, Atlético futsal Porto y Contecciones en Manovia y y Revolución. Y Grupo F, Don de Fútbol Sala, Gesto Algar, JSA, Ubrique y Fran Generali. <música> Y vamos a aprovechar estos últimos minutos para quedarnos también hablando de o al menos haciendo referencia a otros eventos que van a tener lugar este fin de semana además de la manaatón local de fútbol sala que no todo va a ser ese evento ¿no? eh, recordemos que eh, desde hoy el equipo cadete del club deportivo el bosque en el que participan o del que forma parte un buen número de jugadores subriqueños está participando en la 24ª edición del Torneo Internacional de Fútbol Sala de Luarca, en Asturias, en esa categoría cadete, compiten con otros 21 equipos por hacerse con este título de carácter nacional, o mejor dicho internacional, porque también habrá equipos de fuera de, nuestra, de nuestro país. Eh, del mismo modo, también eh, comentar que eh, el, el próximo domingo la Asociación Ciclista de Ubrique eh, organiza ...la ruta de convivencia... ...su ruta de convivencia... ...la mm, decimosegunda eh, edición... Eh, ...en el que... ...una ruta en la que están invitados... ...todos los eh, ciclistas ubriqueños... ...y que va a realizar el siguiente recorrido... ...Ubrique Algar, Puerto de Gáliz y Ubrique... ...80 kilómetros... ...salida a las 8 de la mañana desde la Plaza de la Estrella... ...y tres paradas, la primera en Algar... ...la segunda parada y avituallamiento en Puerto Gáliz... ...y la tercera en el Mojón de la Víbora... ...y también recordamos que hoy, a partir de las 9 de la noche, el Club de Senderismo de los Tres Caminos organiza una ruta nocturna eh, por el entorno de Ubrique. Con este recorrido eh, se sale desde el centro de la Avenida de España, dirección a la piscina, desde allí toman camino hasta La Vega para llegar al Puente Romano. Eh, proseguirán por la subida de Juan García hasta salir a la Marguillo, desde ahí continúan por el Cerro Mulera, hasta enlazar con la carretera del Pantano, que los conducirá de vuelta a Ubrique y terminarán en la Plaza de las Palmeras donde tendrán un pequeño AKP ofrecido por el club. La salida, las nueve de la noche. Seis eh, y treinta minutos de la tarde. Nosotros nos despedimos. Volveremos el próximo lunes resumiendo todo lo que nos deje este eh, esta edición, esta 36 edición de la Malatón local de Fútbol Sala, que arrancará en una hora y media. Así que muchas gracias por su atención. Disfruten del fin de semana. Disfruten del Fútbol Sala y de lo que nos va a dejar estos próximos eh, días a los aficionados los eh, implicados, los jugadores también, eh, pues en general que todos ellos disfruten de uno de los grandes eventos deportivos de nuestra localidad lo dicho, que pasen un feliz fin de semana hasta el próximo lunes